Las cositas pequeñas son muy importantes para Dios. ¿Tú a veces te has sentido pequeño y poco importante? La verdad es que para Dios sí eres importante. La Biblia nos narra muchas historias fabulosas que demuestran que Dios puede valerse de las pequeñeces para hacer cosas colosales. Aarón, hermano de Moisés, no era más que un esclavo del rey egipcio. Pero con el bastón de palo de Aarón, Dios hizo cantidades de milagros para obligar al rey a soltar a los esclavos. Cuando el rey David era chiquillo, Dios lo ayudó a disparar una piedrecita con su onda para matar a un gigante malvado y salvar a su pueblo. Un día, una pobre mujer donó todo el dinero que tenía, un par de moneditas, para ayudar a otros pobres. Jesús la vio Y ahora el relato de esa viuda está escrito en la Biblia para que todo el mundo lo lea. Otra vez, cuando Jesús terminó de hablar ante una gran multitud, llegó la hora de almorzar. Pero no había nada que comer en ese lugar. Un muchachito trajo varios panes y unos peces. No era mucho, pero se los dio a Jesús. Y por milagro alcanzaron para dar de comer a toda la gente. Y encima tuvieron un montón de sobras. Total, que si eres poca cosa o tienes muy poco, ¡alégrate! A Dios le basta con eso para hacer algo extraordinario. Poca dat was. Let's go,